Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Estamos listos para compartir con ustedes, que nos reciben a esta hora, la primera edición de este viernes, 2 de noviembre de 2018. Se cumplen hoy tres meses de la muerte de los trabajadores de la educación Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. La comunidad educativa de Moreno vuelve a marchar desde esta mañana temprano en reclamo de justicia y también para rendirles homenaje. El Frente de Unidad Docente Bonaerense es parte de esta jornada de lucha que incluye actividades de reflexión en todas las escuelas de la provincia. Recordemos que ellos fallecieron a causa de una explosión producida por una pérdida de gas que habían venido denunciando desde la Escuela 49 de Moreno y que no había sido solucionado por el gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal. En Moreno está nuestro compañero Daniel Zambrana, de la FM Tincunaco. Este es parte del diálogo que mantenía temprano con Mirta Petrosini de la Federación de Educadores Bonaerenses. Mirta Petrosini de la FEB, hoy presenta aquí en Moreno a tres meses de lo sucedido en la Escuela 49 con Sandra y Rubén. Sí, estamos acá presentes recordando, homenajeando, también eh, en un periodo, digamos, muy penoso, muy triste. Yo tengo más de treinta y pico de años de, de antigüedad en, en la docencia. Eh, es una época de las más penosas y más tristes que, que, me, que nos ha tocado y me ha tocado vivir, ¿no? Y hoy, bueno, en esta jornada tan tan cara, tan emotiva a, a nuestros sentimientos porque esto que pudo haber sido evitado que lo advertimos y nos respondieron con la reja en la cara, tanto de gobernación como de la dirección de escuelas donde fuimos con un listado de urgencias, no fuimos escuchados y bueno, este silencio, esta desidia, este desprecio, esta descalificación eh, ...se llevó la vida de Sandri y de Rubén, que yo digo... ...bueno, discúlpame pero me emocionó un poco... Este, ...son los ángeles cuidas, eh, guardianes de, de todos los chicos de esa escuela... ...porque también en la docencia, todos los días... ...todos los docentes, maestros, profesores, auxiliares de la educación... Eh, equipos jerárquicos, equipos de orientación, todos los docentes, este, ponemos todo, hasta la vida, en las escuelas públicas, que tantos eh, se dedican a despreciar, a desprestigiar, porque, ¿sabes una cosa? Ocultan que los docentes ponemos todos los días lo que el Estado, gobierno, no cubre y eso no es noticia y también duele mucho ver tantos opinólogos otodólogos que hablan muy sueltamente de los docentes, de los sindicatos de lo que pasa en una escuela y precisamente en la escuela es eso no hay que sentirla hay que estar, hay que vivirla que este dolor reivindica la tarea docente y nos da mucha más fuerza para luchar contra las injusticias. Parte de lo que decía Mirta Petrosini de la Federación de Educadores Bonaerenses a nuestro compañero Daniel Zambrana de la FM Tincunaco durante esta marcha que comenzó muy temprano en la Plaza Fuentealba de Moreno y que tuvo a las 8.06 de la mañana, horario de la explosión en la que perdieron la vida Sandra Calamano y Rubén Rodríguez un sirenazo en Moreno y en simultáneo un campanazo en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires se cumplen hoy tres meses de la muerte de Sandra y Rubén El presidente Mauricio Macri se sumó a la ola contra los migrantes pobres Consultado en su visita a Río Cuarto sobre la posibilidad de modificar la ley para restringir el ingreso de extranjeros al país, Macri dijo que está de acuerdo y así lo justificaba. Estoy de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo que, que tenemos que debatir el, todo el manejo de lo inmigratorio de nuestro país. Me parece que en esta Argentina quemadura todo tiene que ser debatido, no tenemos que tener miedo, ¿no? señor diputado, tenemos que sentarnos y debatir para ver cómo son las reciprocidades, porque la verdad es que la Argentina es un país de una generosidad absoluta y creo que estamos todos orgullosos de eso, pero también queremos ver que haya reciprocidad. Si no, Esto, esto tiene la sensación, uno, que, que es como demasiado, demasiado generoso y abierto frente a otras realidades. Entonces creo que tenemos que desde ese lugar y a, replantearnos qué es lo que estamos haciendo y a la vez también poner como, como eje que queremos gente que venga con la vocación de trabajar, ¿no? como nuestros abuelos cuando vinieron a este país. Aparte de lo que decía el presidente Mauricio Macri ayer en Río Cuarto. Recordemos que nuestro país tiene una ley de migraciones que es ejemplo en el mundo en el respeto del derecho a migrar. El presidente Mauricio Macri firmó en enero de 2017 un decreto que modificó esta ley para restringir el ingreso de migrantes y facilitar la expulsión de extranjeros. El decreto está por ahora frenado por un fallo de la justicia federal. Desde las organizaciones de migrantes aseguran que este tipo de declaraciones de funcionarios públicos, como las que realizó ayer el presidente Macri, son irresponsables porque se traducen en mayor discriminación y violencia cotidiana Contra las personas de otras nacionalidades Especialmente contra las más pobres Y las que se dedican a trabajar Además afirman que el problema no son los migrantes Sino las políticas de hambre que se están aplicando Escuchemos lo que decía Farco La coordinadora de la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina Lourdes Rivadeneira Primero entender que se está corriendo el eje de la discusión Acá hay políticas realmente de ajuste Políticas de hambre y que hay que buscar un enemigo, hay que buscar un culpable y bueno, justamente por eso nos, nos usan a nosotros pero que, eh, que puedan vernos como el vecino, ¿no? como ese vecino, esa vecina que quizás es la que tiene un kiosco la que le está, eh, la que tiene la verdulería y que estamos trabajando y poniendo el hombro para sacar adelante este, este país que entiendan que un migrante, en primer lugar, no se levanta eh, un día eh, ...así y, y porque se les canta, dice... ...ah, hoy me voy del país, dejo todo y migro... ...justamente, justamente, una persona migra por estas políticas de hambre... ...y no nos olvidemos del 2001 donde muchos argentinos tuvieron que salir... ...también de, de este país para buscar una mejor opción de vida... ...entonces, este tipo de políticas es lo que hace que una persona decida dejar a toda su familia... Toda una, una, una historia para ir a migrar sin saber con lo que se va a encontrar, ¿no? Declaraciones a Farco de Lourdes Rivadeneira, coordinadora de la red de migrantes y refugiados en Argentina. Síguenos en Twitter, FarcoArgentina. En Santa Fe, pequeños productores y organizaciones como la Federación Agraria Argentina se unieron para frenar el desalojo de una familia de agricultores familiares que trabaja su tierra hace 100 años. El hecho concreto se suma a la difícil situación que atraviesa el sector por la eliminación de políticas públicas que promovían su desarrollo. Nos informa nuestro compañero Ignacio Cagliero, desde Aire Libre, Radio Comunitaria. Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Una familia de productores de la localidad de Vigán, al sur de la provincia de Santa Fe, reclama un intento de desalojo por parte de una organización que, según denuncian, tiene fines inmobiliarios. Por eso, los productores rurales Sandra y Oscar Marinucci se manifestaron en los tribunales provinciales de Rosario, acompañados por la Federación Agraria, Organizaciones Sociales y Referentes Políticos, con el propósito de frenar los intentos de desalojo. Sandra explicó la situación vivimos de la chacra mixta, eh, ahí vivimos, así que tenemos desde una gallina, un lechón, todo en pequeña escala. Eh, somos agricultores familiares. La situación es muy atípica porque el fundador de nuestro pueblo, que es Víctor Vigán, tuvo tres hijos que no dejaron descendencia. Y su tierra, que la trabajamos hace 100 años, eh, pasaron a manos de empresarios, abogados y contadores de la ciudad de Buenos Aires. Y son ellos los que vienen acá a Santa Fe a desalojarnos de nuestra sierra, de nuestra vivienda única, de nuestro trabajo por 100 años. Somos la tercera generación y en el caso de mis hijos la cuarta generación que nacieron en este caso. Uno de los referentes fue el diputado provincial Julio Eichmann, impulsor junto a Claudia Giacone de la Ley Provincial 13.666 que suspende los desalojos o desocupaciones de tierras de campesinos por un plazo de 10 años acompañando a la diputada Claudia Giacone, que tuvo un tratamiento favorable en la Cámara, y en buena hora que pudimos dar esta respuesta, porque si no, la situación de la familia Marinucci y de tantos otros que están siendo afectados en la provincia de la fe sería realmente trágica, porque estarían ya al borde de desalojo. Por supuesto, parte de la base de defender al pequeño productor agropecuario que en esa condición de arrendatario o con alguna dificultad después pueda ser víctima hoy de lo que son los intereses de los grandes grupos que no te pidan en avanzar, avanzar, avanzar para ser parte de este modelo que Es un modelo que tiene características realmente muy difíciles de defender porque a veces se cae en el artifonio improductivo, se llega a la tranquilización de la tierra, se cuida o se descuida nuestro eh, medio ambiente. Hay muchos aspectos de este modelo económico que está procediendo en el país que resulta muy negativo para el país como tal. Desde Federación Agraria insisten que, más allá de la situación particular de la familia Marinucci, lo que se pone en juego es otro modelo de producción donde se prioriza la tierra como una unidad de desarrollo social para las familias de los agricultores. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Vamos ahora a Mendoza porque allí se realizó una nueva movilización contra los intentos de modificar la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería. Como les venimos contando, el gobierno de Alfredo Cornejo y las empresas mineras quieren cambiar esta ley que protege el agua de la provincia. Nos informa nuestro compañero Germán Flores desde Radio Sin Dueño de Tupungato. Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. Las asambleas de Mendoza por el agua pura se manifestaron ayer nuevamente contra los proyectos que intentan modificar la ley 7722, la cual protege el agua contra la contaminación megaminera. Lo hicieron afuera del Senado mendocino mientras se llevaba a cabo otra jornada de debate en torno a dichos proyectos y en esta ocasión expusieron representantes de organizaciones, sindicatos, municipios y universidades. En plena actividad charlamos con Arturo, miembro de la Asamblea del Gran Mendoza rechazos a los proyectos de modificación de la ley 7722 del diputado Brand y la creación de parques mineros controlados por el Estado propuesto por el ex intendente de Malarue, Aguye. Todos los jueves se están exponiendo en las comisiones de ambiente, minería, hidrocarburos y asuntos legislativos, se están exponiendo a distintos sectores sociales interesados tanto en modificar la ley, o sea, los sectores empresariales como la Cámara Empresaria Minera, la, la Cámara Mendocina de Empresarios y otros sectores que están a favor de esta modificación de la ley y por el otro lado estamos las asambleas y organizaciones sociales también ecologistas en eh, movimientos sindicales como el SUT, el SETE Autónoma, profesionales y también de universidades. Hoy, puntualmente, nos concentramos con una especie de radio abierta, de intervenciones musicales, estamos juntando firmas explicando a la población mendocina el riesgo que supone el intento de modificación de esta ley que fue conquistada También le consultamos a Arturo cómo continuará este proceso en la legislatura y qué expectativas hay por parte de las organizaciones antimineras. En principio tienen que terminar los procesos de comisión hasta finales de noviembre y una vez eh, que se expresan todos los sectores sociales, tiene que pedirse la comisión a favor o en contra de que estos proyectos avancen y sean tratados en legislatura en una sesión especial o ¿no? ordinaria. Vemos que los diputados hay un gran sector que desconoce realmente cuál es el proyecto de modificación de la ley. Y bueno, desde nuestro espacio de la Asamblea estamos tratando de informar y concientizar también a esos sectores de, de estudiadores. Nosotros lo que pensamos es tratar de, desde de la movilización, desde la concientización y la presión un poco social, frenar el proyecto en comisiones y que el retraso sea hasta el tardío. Informó para Farco Radio Sin Dueño desde Tupungato, Mendoza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 Auspicio informativo Farco Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego ¿eh? Porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos Llego mañana en la tarde me voy de vacaciones ¿sí? sí, agarro el auto, me voy a la costa A descansar, a un departamento en medio del bosque A disfrutar de la playa O me voy al spa A relajarme A olvidarme de todo Voy a quedar como nuevo ah. RCT Club Vacacional A solo 20 minutos de Mar del Plata, el lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.